Si en tu vida pensaste que ibas a hinchar por Argentina vamos no, a hinchar para que pierda España lo <risa> no, ves no, no, no, de esa manera pero bueno, es lo que toca, el baloncesto es así el deporte es así y bueno, ahora dependemos de una victoria de Argentina y bueno, ellos también supongo que saben de la importancia de ganar también para no existir la, la posibilidad de terminar cuartos y, y que ellos tienen que enfrentarse a Estados Unidos, que tampoco creo que lo quiere. así que bueno, nosotros hemos hecho lo que pudimos hoy y ahora esperar ¿Tenés opinión formada sobre esto de que se habló en los últimos días, de todas las especulaciones, que Lituania empezó a elegir rival contra España y que hoy también podría elegir, o es todo demasiado... Yo creo que es demasiado, ironial. porque, o sea, todo puede cambiar. O sea, el grupo está muy, muy igualado y sería un riesgo de un, demasiado empezar a perder para poder ser segundo o tercero y no primero o cuarto. Todo puede pasar. Yo creo que, yo no sé exactamente la situación de, de todos los equipos, pero, bueno, Lituania, no sé, si puede terminar cuarta todavía. No, uno o, o tres. ¿Uno o tres? Bueno, es muy, es muy difícil, yo creo que han jugado contra, contra equipos de altísimo nivel, claro que contra España, yo creo que España estaba muy dolida de, de las derrotas anteriores y bueno, jugaron un partidazo, ¿no? Sí. Está claro que 50 puntos es, es una barbaridad, pero bueno, luego yo he visto el partido y, y España jugó de verdad un baloncesto increíble. ¿Y te lo preguntaba? Porque, digamos, a ustedes les tocó vivir un partido también muy hablado, el del 2012 con España, justamente, que se dijo tanto que, que España había elegido no cruzarse con Estados Unidos. ¿El jugador? En la cancha, ¿se da cuenta? Yo no sé, nosotros hemos jugado para ganar. Hay que preguntarse a los que se juegan a perder. O sea, que te diste? No lo sé. Yo jugué para ganar.